Bien, buen día. Eh, bien, sí, el día 14 de, de agosto vamos a estar celebrando el Día del Niño de la Infancia. El Día de la Infancia, muy bien. Sí, el Día de la Infancia. Eh, acostumbrado a uno que venía del Día del Niño, bueno, el Día de las Infancias, en el Paulo VI, Ajá. Eh, de 14 a 17, 17 a 30, eh, depende, eh, vamos a estar con... Una temática estilo carmes, ya lo habíamos hecho una vez, eh, lo vamos a volver a hacer. Eh, y después el microcine, donde vamos a estar pasando dos películas, también para los chicos. Así que la idea es pasar una jornada recreativa, divirtiéndonos, pasándola linda con distintos stands. Uh -huh. Va a haber una mezcla de fútbol, básquet, sí, eh, perfecto, dominó gigante, eh, jenga gigante. Eh, o sea, para pasarla lindo con cama elástica, bueno pelotero, todo regalitos también me imagino no va a haber regalos en el sentido de, de cómo se va hallando el, el, el, el lugar no va a haber sorteos ¿eh? soy de las personas que no está de acuerdo con, con los sorteos para los chicos eh, dado que siempre gana uno y el, el otro queda queda llorando uno lo, lo ha visto y se van mal. Claro. Entonces, sí va a ser sorpresas para todos, seguramente sí, eh, pero no va a haber sorteos para, con regalos. Bien, interesante la, la jornada porque es para los empleados de comercio, interesante para los niños también, pero para la familia en general. ¿no? Sí, digamos que, que nosotros estamos pregonando volver a reencontrarse con la familia, no uh -huh. eh, cosa que se ha perdido. Y en el, en el caso del comercio, eh, tanto madre como padre están trabajando sea en comercio o no sea en comercio, y muchas veces los chicos quedan eh, desamparados o, o en la crianza de, de, de un tercero, entonces por ahí reencontrarse con el papi, con la mami jugando, eh, se, ve, se ve lindo, se, ve, se, se nota. Bien, y se extiende para otras localidades también, ¿no? Sí, el 21 en Conesa vamos a estar, en general Conesa, también festejando el Día del Niño, Eh, y bueno, ya después en septiembre tenemos la fiesta de empleo de comercio. Bien, que... ¿cómo vienen los preparativos para la fiesta? Bien, también ya todo organizado, todo planeado, pensado, así que ya está todo listo. ¿Tiene fecha? Sí, sí 25 de septiembre, ah. dado que el 26 es el día del empleo de comercio y cae lunes. Bien, interesante. Entonces, bueno, y aquellos empleados de comercio que estén escuchando la nota, eh, que ¿cómo pueden hacer para asistir? ¿Asisten solamente al Pablo Sistó? A acercarse al Pablo VI con la familia, a pasarla linda, llevar el termo, su sumate, eh, digamos que seguimos cuidándonos, eh, así que la idea es que se acerquen. Está abierto a todos los empleados de comercio, Bien. no solamente afiliados. Perfecto. Eh, y en cuanto a la fiesta de los empleados de comercio, ¿ya hay una tarjeta circulando? tiene algún... Costo? No, todavía no, eso lo vamos a estar organizando a partir del 1 de septiembre. Bien. Cabrera le agradecemos. No, de nada. Buena suerte. Gracias.